Bien, acá estamos no, en este ¿cómo lunes. ¿Cómo está la UTI? ¿Cómo andan todos Muy、pronto? bien, muy bien, muy bien. Deseosos de reencontrarnos porque estuvimos una semana ahí sin, sin programación.、Aire. Sin noticias, sin, sin aire, sin aire. Acá h a g muchos mocos, hay muchos mocos dando vuelta. Se s te、wow. sienten, se te sienten. Sí, sí, sí, no, no puedo recuperar.、Eh, quería entrar en el bloque anterior, no puedo completar el formulario, ese, no hay manera, <risa> e s difícil, ya intentaste. No, no es difícil. Es, es largo, no es difícil, pero cuando terminas, das enter y te da un error que no hay m a n e r a f o No, busqué y te, te tira un error que dice algo así como, vamos、eh, a decir,、eh, token mismatch. Uy, la puta madre. Y busqué y dice que hay una protección que tiene Google, que hay que eliminar los cookies, elimine los cookies, volví a completar todo, media hora de completar y te tira el mismo. Dos, y、tres. por ahí cambié de navegador. En vez de hacerlo. cambié a de navegador. Con Chrome, después lo hice con. Bueno, nada.、No、sé. Creo que me queda un día.、Bueno. Tenés que v e n i r t e a la CPE, que de ahí te van a asesorar. No, no, no, no, no te la pierdas porque después no, vas a, no te va a alcanzar todos los、el、torneos t o de o los o s t r n o s de básquet que ganes para pagar el gas y la qué luz. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, bueno este,、eh, ayer me parece que lo más importante del día fue r o n lo de las Leonas, ¿no? a r sí, sí. Bueno, Argentina p e r d i ó la, la final del mundial, Llego. El dato es que ganó la el, el segundo puesto en realidad, lo、no, que p e r d i la final del mundial. Con el verdugo que estamos teniendo últimamente, que son Países Bajos,、eh, 3 a 1, no, no, no hizo pie nunca,、no. dominó el partido, de hecho iba 3-0 arriba y bastante tranquilo Países Bajos. Mismo resultado que se dio, dato curioso, en los Juegos Olímpicos del año pasado. La final fue Holanda, bueno, Países Bajos perdón, contra Argentina y le ganó igual 3 a 1. Recordemos que desde esa final hasta hoy Argentina había ganado 24 partidos seguidos, no había perdido ni empatado y llega a la final y repite el mismo resultado.、Eh, que Sin duda, hoy es el equipo más fuerte de, del hockey femenino. Es recordemos que es campeón del mundo en el 2014, en el 2018 y en el 2022, de los últimos tres mundiales、sí. y entre medio de los Juegos Olímpicos. Así que. Este, más que p r e c i d o también lo de Países Bajos, pero increíble a c t u a c i ó n de Argentina de llegar otra vez a la final, y no, y no contento con eso, se quedó con los tres premios individuales por ahí más importantes que dio el torneo.、Eh, la mejor arquera es Belén s u c h i que recordemos que se retiró ayer el, de, de, de, de la actividad,、uh -huh. eh, una, considerada una de las mejores arqueras de, del mundo.、Eh, bueno, le dieron el premio a la mejor arquera del, del Mundial. La, mejor, la goleadora del mundial fue una argentina,、eh, que fue de Barcelona, Agustina Barcelona, y metió ocho goles. Y la mejor jugadora del mundial también fue argentina, más g o g r a n a t o Eh, así que mejor jugadora, goleadora y mejor arquera fueron para, para Argentina, que no se pudo crear con el premio más importante por ahí, que, es, que fue el, el campeonato, pero hizo un torneo a la b a r Maxi, de alguna manera, con el retiro de, de Belén Succi, se termina, digo,、eh, ese último eslabón, si se quiere, de la cadena entre aquella generación gloriosa de las Leonas y este nuevo plantel. Sí. Eh, sí, es verdad. Lo que yo veo,、eh, por ejemplo, comparado con el b a s q u e que estaba en la Generación Dorada, es que estas, en, la, en las Leonas, las la, la Leonas principales, las que nosotros conocimos, las que fueron por ahí más populares,、eh, a medida que se iban retirando, las iban reemplazando y no se iban notando. No, no hay cambios. Es verdad que Benel Suchi es una de las últimas,、uh -huh. pero digamos que como que todas las que hay son de la misma jerarquía o mejor que las anteriores.、Claro. O sea, no, no se sé ve. Estamos hablando que ayer、eh, una de las chicas este, más jugadoras de n o s t o fue la mejor jugadora del mundial. O sea que no, no es que me parece que la nueva cama d a viene floja como por ahí s、sí、i pasa e el básquet y pues va a costar mantener la generación donada o cuesta o no la vamos a poder ver de nuevo.、Uh -huh. en, en el hockey esto de que las chicas, esa cama histórica de, de las leonas, bueno, se fue reemplazando y se fue reconstruyendo en esto que, que siguen siendo igual de buenas.、Uh -huh. Así que me parece que eso Eso está bueno de l hockey. Vos sabés, Maxi, que ayer veía que en una de las declaraciones de Belén Succi lo que decía es que no tiene más ganas de jugar. Que, o sea, es un momento de gloria, pero que ya no, no siente el, el juego, no siente el equipo y no quiere estar en un lugar que, en el que no va a dar todo.、Eh, pasa, ¿no? En los、eh, deportistas de alto rendimiento que en un momento se pudren. Y sí, y aparte, recordemos,、eh, Belén Succi ya tiene 36 años. Es madre,、eh, estos deportistas de por este alto rendimiento pasan mucho tiempo fuera de la casa. No es que ahora fueron a jugar al mundial una semana y volvieron, sino que están un montón de tiempo concentrando, un montón de tiempo viajando, giras previas. Entonces, qué sé yo, me pongo en el lugar de ella y el caballo está un mes sin barrer a los hijos,、eh, viajando, y sí llega un momento de tu vida que ya tío, tiene 36 años que decir, bueno, ya está.、Eh, uh -huh. Tengo ganas de hacer otra cosa, tengo ganas de disfrutar de otra cosa. Eh, y también hay una presión que por ahí、eh, uno le cuesta darla desde afuera hay una presión que, que te genera una adrenalina que está buenísima en el momento pero que te desgasta también con el tiempo、eh, el, el tener que ganar siempre el, el no poder fallar el, el,、eh, es, es, o el generar expectativas en tanta gente también eso también es a veces porque qué sé yo, ayer、eh, un millón de personas estábamos mirando h o c k e y Cuando llega un mundial o llega un juego olímpico,、eh, un montón de gente que no somos, ha sido consumidores de, de, de un deporte en específico, todo el mundo lo miramos y todo el mundo opinamos y todo el mundo queremos que gane. Entonces también g e n e r a expectativas a mucha gente y eso a veces te, te, te, te genera una presión extra que, que nada, que se va acumulando en los años, como en el caso de b e Len Suchi, y, y bueno, nada, por ahí llega un momento que está bueno dar un paso al costado y saber cuándo darlo también. Muy bien. ¿Algo más, Maxi? Eh, nada, cortito, eh, estamos、eh, terminando ya también la, ter la octava fecha de AFA en un torneo que viene muy raro.、Eh, no está mi compañero Pai para hablar de fútbol, pero、eh, imagínate que hay cuatro punteros del fútbol argentino y esos cuatro punteros son Godoy, Cruz de Mendoza, News, Atlético de t o u m á n y Argentino. Torneo muy raro se está dando, los equipos g r a n d e s no están arriba.、Eh, un torneo este, donde todos están con posibilidades, todos están con chances. Así que por lo menos está lindo y está parejo y, y, y está bueno. No hubo fútbol femenino, recordemos, este fin de semana. Lo que sí se está jugando es sudamericano fe, fe, femenino de selecciones, en donde Argentina está haciendo un buen papel y está con grandes chances ahí de, de, de llegar a semifinales. El, el miércoles seguramente estaremos hablando de eso. Excelente, gracias Maxi. Un beso para los dos.